tardes-noches y estamos en Radio Clash con el programa de talento y no es nada nuevo pero seguimos siendo el camarote de los hermanos Mars, aquí somos unos cuantos muy interesados con el talento y con todo lo que tiene que ver con ello y entonces voy a empezar con la ronda de presentaciones. En primer lugar tenemos aquí a Jano, hola buenas noches. Hola buenas noches. Junto a él tenemos a Elena. Hola, buenas noches. Son dos asiduos, con lo cual vamos a dejar que se presenten ellos. ¿Algunas palabras para comenzar así de buenas? Bueno, que nada, tenemos aquí una, una invitada muy especial esta noche que creo que nos va a dar mucha cancha y va a hacer que la charla sea muy entretenida. Lo vamos a pasar muy bien, me imagino. Muy bien, bueno, voy a seguir con los asiduos En cabina tenemos a la campeona Ana Buenas noches Y con ella tenemos a María San Pedro Buenas, Buenas noches Bueno, ya veo a María con el teléfono Y es que ahí está tuiteando fuertemente Os recordamos que simplemente nos tenéis que mencionar como el talento Y nada poneos en contacto con nosotros si tenéis algún tipo de pregunta varia en relación a, a nuestra invitada bueno voy a presentar a nuestra invitada y luego a, a alguien que está junto a la invitada me entenderéis luego Y es que hoy eh, vamos a hablar de un talento que me parece muy importante Y que si tuviéramos la oportunidad de que hubiera más personas con ese talento Nos iría muchísimo mejor en este mundo Y es el talento de cuidar a los demás Y para eso nos hemos traído a Aida Hola Aida Hola Ahí un poquito más cerca de... Ah, sí, sí, muy bien Bueno, pues Aida García Fernández Es alguien muy especial y lo hemos descubierto, vamos, a unos minutinos que teníamos el café y ya nos tenía todos encantados con la conversación. Pues Aida eh, ha sido enfermera durante muchos años, nos va a contar su, su experiencia profesional. Voy a decir su edad, aunque se dice que no se debe decir la edad de las damas, pero... Patri, en este Patri, Cotilla, eso no lo digas. En este caso... En este Tiene caso, mi permiso. En este caso, sí, lo vamos a contar porque eh, nos, una de las cosas que nos gustaba y nos gusta de, esto, de este programa es la pluralidad. Y así como una vez nos vino a visitar Nora... Ahí, jovencita, jovencita Pues ahora nos gusta saber la opinión sobre el talento de los seniors ¿no? Y que nos digan cómo ha sido su talento Como les dije antes, el de Aida es el de cuidar a los demás Como profesional, eh, enfermera como, como comentaba Y como mamá Y por eso decía que pre iba, iba a presentar más tarde al siguiente Y es que tenemos a su retoño aquí <ríe> Hola, ¿qué tal estás Eduardo? Hola, buenas noches Bueno, ¿estás preparado para, como dije antes, preguntar esas cosas que siempre quisiste saber de tu madre pero nunca te atreviste a preguntar? La verdad es que no mucho, pero a ver si se me ocurre algo. Muy bien. Y, bueno, la verdad es que en la conversación tenemos muchas cosas eh, de la vida de Aida que nos gustaría saber en relación a su profesión, que es muy interesante. Pero quería empezar con, con un proyecto en el que... En el que está in, in, inmersa y que nos, me gustaría mucho que, que nos explicara y es que después de la jubilación viene muchísimo más trabajo y en este caso es el de dar clases de apoyo a, a niños que no tienen los recursos para, para, para ello pero quizás mejor que nos lo cuente ella, ¿verdad? Bueno, pues nada voy a contarlo Vamos a ver, yo me jubilé con 62 años. Para entonces ya había trabajado con enfermos 43 años. Y eh, decidí que dejaba lo de la sanidad. Y me dedicaba a otra cosa, ya una vez eh, jubilada, pues a variar. Eh, entonces eh, me metí en la parroquia de San Antonio de padua los capuchinos... en los campos de aquí de Gijón, y mmm, fui a parar a un grupo de, que se llama Justicia y Paz y decidimos hacer como labor social eh, aquel año en que yo entré, eh, poner unas clases de apoyo extraescolar para hijos de migrantes que venían con un nivel académico bastante inferior al que había en España y también para hijos de españoles que no tienen medios económicos para pagarse una academia y que sus niños necesitan un refuerzo. Entonces, pues empezamos con esto, este es el once curso, este curso que empieza. Ahora mismo tenemos ya, empezaremos el día 14 con las clases, tenemos apuntados 37 niños a día de hoy, hoy se está celebrando en este momento Una reunión con los padres de, de estos niños para explicarles un poquito normas y cosas. Y tuvimos hace dos días una reunión con los profesores. Los profesores son personas que trabajan totalmente voluntarias. O sea, nadie, ahí nadie percibe ni un céntimo de nada. Eh, son Personas, algunos, son jubilados, eh, han sido maestros, han sido profesores, otros han, unos son, de, por ejemplo, de bachiller, de primaria, otros de escuelas de formación profesional, como tenemos también algunos, y vienen cada profesor un día a la semana a dar clase. Eh, las clases son de hora y media de duración, Eh, de, mar de lunes a jueves incluido, los dos días, o sea, cuatro días a la semana. Eh, estos profesores, hay algunos que incluso han venido tres días a la semana. Ahora tenemos alguno que puede venir dos días a la semana, porque aunque tenemos 16 personas, o sea, 16 profesores voluntarios, no tenemos suficiente Dirán, ¿cómo? Tienen 37 niños, 16 profesores y no son suficiente Y es porque queremos, y lo estamos haciendo así, a los niños darles a cada niño tres días clase. Un día de ciencias, o sea, lo que serían matemáticas, física y química, a veces tecnología, cosas así. Otro día queremos darles lengua y literatura y sociales, eh, vamos, las asignaturas que antes llamábamos letras. Y otro día les damos un idioma, generalmente se les da inglés. Algún niño ha pedido francés, pocos, muy pocos, y de momento tenemos uno o dos que quieren alemán, pero eso no lo hemos podido cubrir hasta ahora. Eh, les damos, como he dicho, tres días a la semana, un día de cada cosa y mm, no tenemos por profesor nada más que cuatro o como mucho cinco niños para que se les pueda dar la atención que esto, y la dedicación que estos niños precisan. Mm, y bueno, pues en eso llevamos eh, esto diez años, este es el once curso. vamos a aprovechar entonces porque es lo que comentaba Aida que bueno o como decía estos profesores son voluntarios están poniendo todo todo lo todo su esfuerzo su tiempo su dedicación pero son niños que también necesitan todavía más y necesitamos más entonces más más profesores que, que puedan eh, vamos cubrir esas horas esas horas de, de, de apoyo Y, y nada, si alguien se anima, siempre se pueden poner en contacto con, con nosotros a través de la web, de nuestra web, correo o incluso por Facebook, porque siempre es muy bienvenido el, la ayuda que le podamos prestar. Este año necesitamos sobre todo a alguien que de inglés, profesores de inglés, porque no tenemos de inglés más que dos profesores. Una que da a los de la ESO y Bachiller. y otra que da a los de primaria, pero claro, son muchos niños para una profesora. Entonces, necesitamos con mucha necesidad, así por remarcar la cosa, eh, profesores de, algún profesor que de inglés y también de letras. Lo de, lo de ciencias... En los niños de primaria lo cubren los profesores porque una maestra puede hacer la parte de letras y la parte de ciencias está preparada para eso, pero ya los de bachiller y los de la ESO ya necesitan en algunas asignaturas un poco de especialidad. De matemáticas tenemos, de momento nos arreglamos, pero de la parte de letras necesitábamos a alguien más Y sobre todo de idiomas. Así es que si sí, de verdad, si hay alguien que quiera dar un poco de su tiempo a los demás, pues que llame aquí, o bueno, lo que está diciendo la compañera, o si quieren que me llamen, me da igual, mm -hmm. y digan que… O acerquen, se acerquen simplemente a los capuchinos o se Exacto. Y, ya, y ya está. O vayan a los capuchinos, entran en la portería y dicen «Oiga, queremos saber algo de eso de las clases, veníamos a ofrecernos». Uh -huh. ¿Eh? Y vamos, los van a recibir con los brazos abiertos allí para que vayan. Y es que el, esto que hablábamos del talento de cuidar, pues está desde cuidar a los más pequeños, pero también es el hecho de, de cuidar también a, a los adultos. Y entonces, a mí… Creo que, que una de las cosas que me parecen fantásticas en este proyecto es, es que se benefician dos, ¿no? Las personas sí. las personas que pueden dedicarle ese tiempo, porque incluso comentaste que, que incluso profesores jubilados, ¿no? Y entonces teníamos antes un debate que podíamos continuar. Es que, chicos, tenéis que venir al café, que tenemos justo antes de, de, de eso. Sí. Sé, que, sé que va a ser difícil, pero es que es muy interesante. Y teníamos un debate que, si te parece, vamos a continuar y era sobre qué pasa cuando nos jubilamos, ¿no? Bueno, a algunos nos queda tiempo y no sabemos si nos jubilaremos nunca en la vida. Pero, bueno, mmm, quiero decir, ¿cómo, ¿cómo continuamos? Yo sabía que Ana tenía ahí como algunas, algunas preguntas y tal. Bueno, es que yo estuve mirando un, un, un estudio de la Universidad de Pontevedra eh, que eh, hablaba sobre... Eh, la perspectiva de, de vida que tenía la gente cuando se jubilaba eh, Qué proyectos de vida tenían Y es una pena porque la mayoría simplemente querían descansar Y les preguntaban qué era lo que se veían haciendo eh, al cabo de 10 años Que bueno, si te jubilas a los 65, pues llegas a los 75 Todavía puedes hacer muchas cosas Y la mayoría mm, pensaban que ni siquiera iban a llegar a los cuatro siguientes años Entonces, es una pena que, que haya personas que se jubilan solo piensen o bien en descansar o bien en esperar a que llegue un final. Y, y, y resulta que todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Y a mí me gustaría que Aida nos explicase exactamente eso, que, que después de jubilarse queda muchísimas cosas que hacer. Sí, yo siempre oía que cuando uno se jubilaba se aburría, ¿eh? porque que, que no sabía qué hacer. Pues yo llevo 14 años jubilada y no he podido aburrirme ninguna vez por no tener qué hacer, eh, porque bueno, además de esto de los niños, eh, me dediqué también a otras cosas. Me dedico a jugar al parchís, a, a jugar a las cartas, al rumicúb. Que si alguien le conoce, pues yo a, a veces le gano a mi contraria. La contraria está aquí y sí me da unas palizas que no os lo podéis... Ni... Vamos, lo, lo sufro, lo sufro. Patri, ya nos explicarás lo que es el romicoriste. Pues, y bueno, pues eh, y también he ido a otras actividades, a, he ido a aprender a cuidarme. a un taller que también hacen allí en la, en la parroquia, en otra actividad y nos enseñan a los mayores cómo mantener nuestra mente activa, cómo mantener nuestro cuerpo, también cuidarle, hacer ejercicio, todo eso y, y cómo también valorarnos porque uno dice, ah, resulta que ya pues, no sirvo para nada, yo ya me jubilé y no valgo para nada. Tengo, tengo tengo aquí a María que dice Espera, espera, que quiero comentar algo A ver qué nos dice María eh, Yo quería preguntar Porque muchas veces es lo que Cuando uno coge vacaciones, lo decíamos en el café Es como cuando uno está deseando con ansia Hacer todo lo que normalmente no hace trabajando Y seguramente Supongo que Aida nos puede decir ahora por experiencia Todo lo que uno puede hacer Cuando tienes más tiempo que 30 días de vacaciones Porque realmente la gente Luego no se anima hacer todas esas cosas que hay veces se que quedaron en medio camino, las que quedaron pendientes y las que te apetece comenzar nuevas. Eh, sí, eh, bueno, pues hay a veces cursos, qué sé yo, hasta un curso de natación, yo hice algo de informática también, a raíz de jubilarme, me metí a hacer un curso de informática, solo que, que lo aprendo muy mal, pero y lo llevo muy mal. Porque ya también me, me falla un poco la capacidad de retener cosas. Eh, pero bueno, lo importante es eh, qué me gustaría, qué quise hacer, leer antes, ir al cine, que no podía ver alguna, qué sé yo, todo lo que decía la compañera, todo lo que no pudimos hacer porque el trabajo no nos lo permitía, hacerlo se puede hacer ahora. Y por supuesto, yo pienso... que es muy importante, que de este tiempo que nos sobra, que decimos que nos sobra, eh, que no sobra pensar nada. en dar algo a los demás en aquello que a ti te gustaría haber ayudado a otros y por diversas razones no has podido. Eh. Ello para mí es esto de las clases. Y, y voy a, a decir una cosa con toda sinceridad. Eh, tal vez con estas clases nosotros damos a estos niños mmm, algo muy importante como es la capacitación para que el día de mañana puedan defenderse en la vida y, y tanto económicamente como mentalmente que también es muy importante ¿eh? Eh, pero nosotros recibimos más cuando un niño le hemos tenido aquí y ves que ha salido para la universidad, Un niño que, que iba atrasado, que iba... Mira, esta es la satisfacción que sientes, que dices, por este, por solo por este, doy por bien empleado todo lo que trabaje en estos diez años. Eh, es una alegría enorme, y esto no es solo mío. Antes de ayer, que tuvimos la reunión de profesores, los profesores lo decían. ¿eh? La mayoría de los profesores decían... Eh, Hoy, fulano, ¿os acordáis de fulano? Oye, pues le encontré el otro día en la calle, dice que está yendo a la universidad laboral y que está haciendo no sé qué. El otro que ya se ha metido, y esto nos, nos llena, no sé cómo decir, no sé cómo explicarlo, pero yo decía a mi hijo, que está aquí alguna vez, digo, hijo, yo quisiera que descubrieras la felicidad de hacer felices a los demás. ¿Eh? y es que es cierto cuando tú haces a una persona feliz tú sientes te sientes lleno te sientes de verdad feliz ¿eh? pues eso podemos hacer los que estamos jubilados intentar hacer felices a los demás ¿eh? bueno, y yo, así seremos felices es, nosotros eso también tenemos que hacer el, y los que no lo, están jubilados eso, ahí, por supuesto, ahí hay que, todo el mundo ay, eh, sí. pero Eh, cuando no sabemos qué hacer, hoy empieza a pensar, ¿qué podría yo hacer para hacer feliz a fulano que resulta que parece que le veo últimamente muy no sé qué? ¿Eh? Ah, pues voy a ver si cualquier cosa, no sé, pues eh, en casa, pues haciendo algo a los hijos o calmándolos si están, eh, a los nietos o, o voy a, a, a quedarme, bueno, eso es que os quedáis siempre los abuelos con los nietos, ¿eh? Pero, pero a veces que dice, oye, pues son los padres que los cuiden los padres. que que, los cuiden". Bueno, los padres a veces también necesitan un día de descanso, ¿eh? porque si están trabajando y encima tienen los niños eh, la semana entera trabajando y el, y el, y el domingo no tienen nada, eh, tienen que cuidar los críos, no pueden ir a una película. Yo me acuerdo que cuando cría a mi hijo, yo no, no tenía abuelas que me ayudaran, tenía a mi madre con Parkinson en casa, Y, y la otra abuela también era muy mayor, estaba en casa de otro hijo. Y yo me acuerdo que tendría mi hijo cuatro años eh, cuando echaron Kramer contra Kramer, que no se me olvida. Eh, yo no había vuelto al cine porque no tenía quien se quedara con mi hijo los domingos. Y entonces, una señora que mientras yo iba a trabajar le cuidaba a ella los días de semana. Me dijo, Aida, si quieres ir a ver esa película, yo te quedo el domingo con el niño, vete, se lo agradecí toda la vida, porque fue una película que me gustó mucho. Bueno, pues cuando hacemos algo así por otro, te hace a ti misma feliz, aunque te haya costado un esfuerzo, eso es muy importante. no sé qué más tengo que decir porque yo de estas cosas tampoco pues, pues entiendo nada ¿eh? nos tienes a todos eh, emocionados teníais que ver aquí en una cámara porque Eduardo, su viejo también está emocionado, oyendo y, y quién no, aquí en cabina vamos, tremendo y entonces tengo, tengo como manos arriba en plan de yo quiero, yo quiero, yo quiero así que voy por orden ¿vale? y la primera es Elena que nos va a comentar que quieres casi, preguntar casi se me ha olvidado ya lo que quería hablar De, del gusto que me está dando No, escucharla. es que yo no callo, soy muy no, no, charlatana. No. Me encanta escucharte, de hecho ya le he pedido a tu hijo si sí, te puedo pedir de madre, porque sí, me, me convienes, me convienes. Bueno, no sé si madre? sabes, pero, pero ya tiene cola, voy yo primero. Vaya, lo sabía. Bueno, siempre puede ser madre de familia número, o sea, no pasa nada. Sí, sí. Sí, pero ya no, a esta edad ya no se puede. Yo quería comentar un poco sobre lo que hablaba María, sobre el hecho de por qué... Disculpad, porque las personas a veces cuando se jubilan eh, no saben muy bien qué hacer. Quizás eh, precisamente ahí das el ejemplo contrario, ¿no? Ha, ha sabido cómo encauzar todo eso. Quizás se eh, tiene que ver un poco también con lo que sí que comentaba ella sobre cómo eh, damos por hecho que una vez que nos jubilamos nuestra vida se ha acabado. ¿no? O sea, lo que nos queda es esperar, ¿no? Como que socialmente. Eh, pasamos a un segundo plano. Quizás eso forma parte de la mentalidad de mucha gente a la hora de jubilarse y por eso tienen la, la el, por eso creen que quizás no puedan aportar nada a, a la sociedad. ¿no? Es, es verdad que hay gente que una vez que se, que se jubila no sabe muy bien qué, qué hacer con su vida, no ha, no ha pensado qué hacer con ella. Entonces sí que es importante el ejemplo que nos está dando Aida, de todas las cosas que se pueden hacer, uh -huh. todas importantes, desde jugar al parchís e ir al cine. Me parecía muy interesante lo que comentabas sobre cómo aprender a cuidarse uno mismo. sobre eso cómo aprender a, Exacto, sobre cómo aprender a aceptarse y entender la edad y en la situación en la que estamos, que quizás eso puede ser también parte del problema. ¿no? Es decir, no, no aceptamos muy bien que nos hemos jubilado, que ya no somos parte activa y creemos que no podemos participar en la sociedad, lo que evidentemente no es cierto porque lo estáis demostrando, ¿no? Entonces yo creo que quizás iba un poco por ahí la cuestión que hay mucha gente a lo mejor... que una vez que se jubila no, no sabe muy no sabe que escapa, que puede seguir aportando, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, uh -huh. muchas cosas. Yo quería, quería hacer un inciso y me río me río porque aquí no a Aida ha creado tanta especulación que ha habido hasta robo de turno. Sí, sí. Ha ah, he robado el turno, me siento eh, de, como de, un ladronzuelo. Dios suelo. mío, Dios mío. Bueno, te voy a dejar porque en breve me tendré que poner peto para proteger lo, lo a nuestra mío, invitada lo mío es rápido y es, un, y es una, una reflexión en la que eh, la gente cuando va creciendo en esta sociedad en la que nos encontramos parece que solo eres útil si eres productivo, cuando dejas de ser productivo laboralmente que te jubilas en es ese punto, yo no quiero hablar a lo mejor de jubilarse sino de envejecer Y, y cómo se envejece. La sociedad cuando ve que una persona ya no produce económicamente se le aparta. Y eso es lo que pasa hoy en día a la gente mayor. Se le aparta de alguna manera. Pero yo creo que de poco para acá eso ha cambiado tremendamente y personas como Aida están demostrando que pueden aportar mucho a la sociedad la experiencia que se tiene. ese cariño que estás demostrando, todos estamos un poco con los pelos de punta de, de, de lo que estás transmitiendo y, y parece que a lo mejor una persona de avanzada edad parece que tiene que tener el corazón duro o pensar solo en su propio egoísmo ¿no? como pueden ser las personas mayores y Aida pues, nos está demostrando que, que ojalá lleguemos todos tan frescos y, y cariñosos como ella Bueno Bueno Bueno. <risa> en, reali en realidad es un poco como, como entré, ¿no? El, en, en el talento para cuidar es uno de los talentos más importantes, que además lo, lo, lo vivimos de nuestras personas cercanas y sin embargo no se valora. Y, y, y es tremendo, porque realmente a veces, eh, porque decías tú, las personas mayores que no, no eran val valoradas por no ser productivas, nos ha pasado. Hemos pasado y estamos pasando una crisis tremendamente grande y de repente un montón de población considera que no es útil. Eso es des desastroso, pero si tú eres capaz de dar cariño y de cuidar a tu manera, porque el, cada uno tiene en ese talento puede tener lo mejor o peor, ya realmente es un eslabón muy importante en esta sociedad. Un eslabón perdido. Bueno, no está perdido. No está perdido. No, no está es perdido. Es que, es, que ahora se recupera, pero que al final los valores en la vida no solo es, yo siempre lo digo, no es solo la economía y que cuánto gano y cuánto produzco, y que, claro. sino son otra serie de cosas. Es dar ese cariño, es dar esa atención, es la satisfacción de los demás proyectada en tu esfuerzo hacia, hacia ellos. Uh -huh. Son cosas muy bonitas. que a lo mejor pues en determinados momentos no te los planteas. Siempre parece cuando estás trabajando que tienes disculpa para todo. Ay, no hago esto porque estoy trabajando, no hago otro porque estoy trabajando. Pero hay gente que trabaja y además hace otra serie de cosas. Y cuando sí. deja de trabajar hace más cosas porque esa inquietud la tiene encima. Sí. Si no lo tienes, el trabajo es siempre la disculpa para no hacer nada. Uh -huh. Bueno, voy a darle paso a María y a Ana porque me, se van a quedar con los brazo arriba como diciendo mírame, mírame, ya, ya. Contadme, chicas. Bueno, yo desde aquí a Aida, que además a mí me, me encanta escucharla porque yo tengo la suerte de tener todavía una abuela, tengo la grandísima suerte de tener todavía unos padres maravillosos e incluso unos sobres maravillosos que me ayudan a ser lo que soy. Si soy productiva, si, si llego a donde llego, es porque hay alguien exactamente que me ayuda a hacerlo. Porque hay veces que dejan su tiempo para dejar que yo haga algo con el mío. Y eso, como bien dice Aida, es muy, muy de agradecer. A mí, uf, se me encoge de verdad. ¿eh? Pues sí, porque realmente es eso. no no Puede ser que, no, no, no, sea, no es una cuestión económica, pero nos dan... muchísimas cosas, muchísimas cosas que si tuviéramos que ponerle precio, posiblemente eh, la crisis mundial se quedaría en pequeña frente a, a lo que deberíamos no devolver no con con el cariño que nos da. Yo no quiero dar una imagen que no es real de mí. Vamos a ver. Yo no podría hacer nada si no hubiera tenido la cantidad de voluntarios que he tenido ayudando. ¿Eh? O sea, las clases no las doy yo, yo no soy maestra, yo no he dado ni una clase, nunca. ¿Eh? Las clases las dan los profesores voluntarios que están con estos niños. O sea, a mí me toca la parte, o me tocaba la parte de organizar. Ahora ya no, ya me estoy retirando. <risa> ¿eh? Ya no hay otra, hay otra que ha venido, que está en el paro, mira, quedó en el paro y. ...como no tenía qué hacer... ...pues se enteró de esto... Y, ...y vino... ...ella tampoco es maestra... ¿eh? ...pero bueno... ...organiza esa vale mucho más que yo... ...porque además como es más joven... ...entiende mucho mejor a los niños que yo... ...porque a mí me... ...bueno, ya sabéis cómo nos educaban antes... ¿eh? ...no podías moverte... ...y todo era estudiar, estudiar, estudiar... ...ahora no es exactamente igual... Y ella tiene más paciencia que yo y tal, porque somos las que ponemos un poco de orden, claro, cuando el niño se desmanda, cuando se pone a darle al, al móvil allí en medio de la clase y no, no queremos y entra el móvil y hasta que cuando marches te le doy y hasta entonces no tienes móvil y tal, y muy serias. Nos toca, como yo digo a veces, a mí me toca hacer de Herodes, ¿eh? Yo ya me estoy cansando de hacer de Herodes, siempre tengo yo que... Bueno, Eduardo, en fin. Eduardo me parece que quieres preguntar algo a tu madre. Aprovecha. Bueno, en realidad es más una observación sobre algo que ha dicho mi madre eh, y sobre algo que se lleva hablando durante esta conversación en los últimos minutos. Eh, tiene que ver con lo que consideramos ser productivo para la sociedad, Eh, habitualmente consideramos que ser productivo para la sociedad es tener un trabajo, generar dinero, eh, comprar bienes de consumo, eh, utilizar servicios de la misma. Y no nos paramos a plantearnos de que ser productivo para la sociedad, eso es la pequeña, la parte más pequeña de ello. Ser productivo para la sociedad es ayudar a la sociedad en su conjunto. Puedes ayudarla con tu trabajo, puedes ayudarla con un voluntariado. puedes ayudarla cuidando del que está trabajando, cuidando del que está trabajando o cuidando de sus hijos, puedes ayudarla simplemente invitándole a una a una a una persona a un café que sabes que no se lo puede permitir. Hay muchas maneras de ser de, de, de en esta sociedad ser productivo. Escuchando. Escuchando también es una opción muy buena. sí. Mm -hmm. Pues sí, la verdad es que hay que hay que hay muchas formas, ¿no? de, de, de aplicar este talento. Solo la cuestión es ponerse ponerse ahí. Yo, yo estaba pensando, bueno, claro, yo juego un poco con, con ventaja de que conozco un poquito un poquito a Aida. Y a mí no solamente creo creo que una de, de las cosas que hace muy bien es darle a otra persona esa esa forma de sentirse especial. Y, y es algo que deberíamos poder transmitir a cada una de las personas, ¿no? Que sea especial. Ella me solía contar, aquí ya te donde donde, donde donde abuso un poco del conocimiento, y ella fue jefa jefa de planta de... de cuando, el, era sí, cuando era enfermera. De, de, cuando era enfermera. Cuando estuve en hospitales. Sí, de, de la planta de silicosis. Y, y en un momento dado ella, ella me comentaba... Eh, por ejemplo de la gran importancia y es que qui no quiero contarlo todo por si nos lo puede contar ella la gran importancia que es de la persona que está limpiando que es tan importante como como como, como el médico el jefe y es que al final Me no guante. nos al final no nos damos cuenta de que todos somos importantes en este engranaje y entonces eso eso de el dinero no nos mide como importantes porque importantes somos todos y el que como trabajando, como profesional, porque lo hemos visto como pues como voluntaria, como madre, no como eso, pero incluso como profesional, es darnos cuenta de que nuestros colegas no son solamente, sabes, si somos eh, médicos, médicos, o tal, sino todos los elementos de, de una organización son tremendamente importantes. Claro, y eso pasa en la sociedad. Es que eh, a veces nos creemos, eh, que es lo que yo decía, la importante no soy yo en estas clases, Los importantes son los profesores. Eso no cabe la menor duda. Importante es hasta quien nos lleva papel para sucio, ¿eh? que, que, que nos evita que no tenemos dinero, para, porque ahí no hay aportación económica. Bueno, Pero en lo que dices del trabajo, eso es importantísimo. Cuando se tiene un equipo, el equipo no le forman los listos, los preparados, los de arriba… Estamos a veces muy equivocados. ¿eh? Yo decía, si sí, en la planta, digo, tan importante es la limpiadora como el médico. De nada sirve que el médico diagnostique bien y ponga un tratamiento adecuado si la enfermera lo aplica mal. Pero vamos a suponer que la enfermera lo aplica muy bien. ¿eh? Y todo eso, estupendo. Y la auxiliar de clínica, pues también hace su trabajo muy bien y... ...mueve a los enfermos a su hora y les da la, les presenta la comida y se la bandeja y hace lo que tenga que hacer. Y todo hasta ahí va muy bien. Pero la limpiadora no limpia. Limpia mal. ¿Eh? Entonces, por una parte, el médico ha mandado unos antibióticos a este enfermo para matarle unos gérmenes... ...que le estaban provocando una infección. ¿Eh? Pero por otra parte... como no está limpio, como la limpiadora lo ha he hecho mal, ahí hay gérmenes acumulados en ese polvo y el enfermo por una parte le mato los gérmenes y por otra parte se los estoy metiendo. O sea, que la limpiadora es tan importante como el mayor, más importante. En la calle, si no hubiera barrenderos que barrieran y limpiaran bien, ¿cómo estaríamos? Cuando hay una huelga de limpieza ¿Cómo nos ponemos? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Que hay alguien más importante que el alcalde, porque es el que dirige la población, eh, es más importante que el que está barriendo? Pues no. ¿Eh? En la sociedad todos, todos, todos somos importantes. Igual de importantes. ¿Eh? Cada uno en la parcela que tiene. ¿Eh? Y yo sí quería decir, ya que soy del Grupo de Justicia y Paz, que hay una labor Muy importante para los mayores que, que seamos sembradores de paz, de paz en la familia. El mayor, tenemos que ser como, no sé, como la biela que se, que, que, que se pone eh, entre, no sé, entre dos en tornillo, algo que suaviza, el aceite que suaviza los problemas que pueden surgir. En la familia ¿eh? Yo el otro día fui a ver a un hermano Y me decía ¿Has reñido ya con tu nuera alguna vez? Y le dije Ni he reñido con mi nuera Ni pienso reñir en todo lo que me queda de vida Eso me lo enseñó mi madre Que nunca la vi reñir Tenía ocho hijos Y nunca la vi reñir con ninguna nuera Ni con ningún yerno Y pienso seguir su costumbre No hacerlo ¿Por qué? La paz es el bien más grande, y, pero no vamos a pensar en la paz esa que queremos crear en Siria, por ejemplo. Yo, la verdad, es que puedo hacer muy poco para poner paz en Siria. ¿eh? Lo primero que tengo que poner paz es en mi entorno, ¿eh? en mi familia lo primero, en mi comunidad de vecinos. Cuando tienes una vecina enferma o anciana... o que vives sola, o algo, y tú la encuentras en el portal, como ¿eh? no, está fulanita, y no sé qué, y la escuchas, y ya hace cuatro veces que te ha contado lo mismo, ¿eh? y la sigues escuchando, estás haciendo feliz a esa persona, y no estás gastando nada, porque el tiempo, me... decimos que no sobra, no, porque como no sabemos qué hacer, somos mayores, ¿eh? pues no te sobra, dedícale a escuchar, o hablar algo con alguien, ¿eh? y eso eso sí que es una cosa que me, me encantaría que os quedarais hablo de las clases, pero a mí la paz me parece importantísima, ¿eh? la paz entre los vecinos, la paz en la familia, la paz entre los hermanos, es algo por lo que podemos siempre trabajar, aunque no tengamos fuerza física, ¿Eh? Porque antes dicen, no, no, yo no puedo ya. Yo decía, yo ya no puedo cuidar nietos porque ya no tengo fuerzas para coger un niño en brazos, ni nada. ¿eh? Bien, no puedo hacer nada físico, pero hay algo que siempre puedes hacer y es servir de linimento, de suavizante en las cosas que se vayan presentando en la sociedad que está a mi lado, en mi entorno. Eso tenemos que hacer también los que nos jubilamos, eso tiene que hacer todo el mundo, ¿eh? queremos la paz, tenemos que luchar por ella, trabajar por ella ¿eh? y esto también cuesta a veces eh, mantener la paz, a veces cuesta, porque oye a veces te dan ganas de soltar algún esabrupto por ahí que ya que no estás tú muy bien y encima ves tal cosa y, y bueno, bueno, pues… Eso es una cosa que quiero decir a los mayores, ya que estoy aquí de mayor, pues animaros, sembrad paz. ¿eh? No sembréis nunca, guerra. A mí cuando me decían a veces madres que venían a la consulta, os cuento cosas de mi vida, pero son importantes, y me decían, no, es que mi, mi hija y, se ha separado. Bueno, y yo ahí, ahora ya se ve un poco más normal una separación, Hace tiempo se veía horrible, claro, y aquello era el mayor drama que se podía dar. Es un drama, no cabe duda, ¿eh? pero es un drama que se puede suavizar muchísimo. Y yo, y a veces había niños, y, dice, y la niña, y queda en casa, y no sé qué, y yo siempre les decía, mire, se han separado, se han separado, vale más estar separado que estar todo el día peleado, ¿eh?, Está así. Digo, en cuanto a los niños, ¿eh? nunca, jamás, ni usted, ni su marido, ni nadie a ser posible, le hable mal del padre o de la madre. Si está con la madre, es que es tu padre, es que tu padre es. No, un niño sufre muchísimo. Nadie, a veces somos capaces de entender lo que sufre un niño. ¿eh? El niño quiere al padre y a la madre. Eh, ¿Qué le dices al niño? Mira, hijo, cuando tu padre y yo nos conocimos, nos queríamos mucho. Estábamos enamorados y nos queríamos muchísimo y decidimos tenerte a ti y, y que te íbamos a cuidar y tal… Pero luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que cosas que le gustan a tu padre a mí no me gustan y cosas que me gustan a mí a él no le gustan. Entonces discutíamos a veces porque los dos queríamos hacer lo que nos gustaba y tal y entonces dijimos, mira, es mejor que nos separemos, cada uno está en un sitio, los dos vamos a cuidar de nuestro hijo, pues tú como trabajas solo le podrás tener los fines de semana, o yo, ¿eh? vamos, pero los dos te queremos, los dos. eso es sembrar paz, y eso la abuela ¿eh? tiene muchísimo, muchísima importancia, ¿eh? primero con su hija o con su hijo, trabajando y haciéndole ver que en la vida pues oye las circunstancias cambian las personas cambiamos y hay que aceptar esto y sobre todo con los débiles de verdad que son los niños que no haya una abuela ni un abuelo en el mundo que le hable mal a su nieto de su padre o de su madre por favor estamos en esta sociedad ahora y hay separaciones y hay cosas no sembremos odio, sembremos paz, ¿eh? sembremos cariño, sembremos amor, eso es lo más importante de lo que tenemos, que podemos hacer, toda persona lo puede hacer, ¿eh? aunque no tenga una carrera, ¿eh? no tiene por qué tener una carrera, ¿eh? hay mucha gente que no tiene ninguna carrera, y enseñan una cantidad de cosas yo me acuerdo yo nací en un pueblo y la cantidad de cosas que aprendí yo de algunas viejas del pueblo eh, muchísimo eh, que todavía lo recuerdo eh. creo que, que pues. Ana quería comentar una cocina bueno yo está, hace ya media hora que quería una pregunta luego se me contestó sola luego quería otra pregunta luego se me porque cuando estaba explicando no callo? que no. Bueno, no, porque es que me roban el turno, me roban el turno, ya, me roban el turno y yo se me va la yo estoy mayor de tamaño. Y es que una de las preguntas que yo le quería hacer, lo que pasa es que luego se me contestó sola, porque yo quería preguntarle cómo hizo para transmitirle a sus hijos ese esa manera de pensar, esa manera de de ayudar a los demás, de hacer felices a los demás y luego resulta que cuando habló Edu Pues me demostró que lo había transmitido perfectamente, porque fue el que nos dijo que había muchas maneras de ayudar, que no necesitamos irnos fuera, que, que, que con el vecino, con el amigo, escuchando, que no hace falta eh, hacer grandes cosas, que a veces con unas pequeñas cosas es suficiente. Y luego me recordó mucho una conversación que tuvimos hace tiempo, ahora que nuestra Natalia está... ...por el Reino Unido... ...y una, una, en una ocasión un café que tomamos... ...no sé si Patricia acordará... ...que yo le decía que yo de pequeña... ...siempre había querido ser misionera... ...y Natalia me contaba que ella en una ocasión... Eh, ...habló con unas monjas... ...porque ella también quería ser misionera... ...y se quería ir fuera... ...y que las monjas le habían dicho... ...a veces no es necesario marcharse... ...a veces puedes ser misionera aquí... ...a lado de casa... ...ayudando a los que más nos necesitan aquí... Y es un poco el ejemplo de, de Aida, ¿no? que no necesita irse fuera, ayudó mientras, mientras trabajó y, y está claro que sigue ayudando ahora, después de, de jubilarse, eh, entregando el tiempo que tiene para la gente que no tiene recursos, uh -huh. con lo cual al final a veces no hace falta marcharse a un país a, a, a extranjero para, para ayudar. Y, y es que realmente no nos damos cuenta de que las cosas tampoco es como siempre pensamos incluso cuando hablamos del talento de cosas grandes de cuando tenemos que esos grandes proyectos, grandes empresas grandes y, y luego nos olvidamos que lo que es verdaderamente grande son esas pequeñas cosas que hacemos no el, el, el, el si yo no estoy aquí pues es Por ejemplo, Aida, si no esto, si no lo hubiese dedicado el tiempo que eso, pues el proyecto a lo mejor no hubiese salido. Hay un hay un refrán que decía mi abuela que es un grano no hace granero, pero ayuda a su eh, compañero. Eso, sí. claro. Y es justamente esto, ¿no? Claro, y es que esos pequeños granos y que muchas veces que no no lo valoramos. Y yo insisto en que es es lo lo, lo verdaderamente importante valorar los a los demás y valorarnos. porque muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera del trabajo que nosotros hacemos día a día y que y que gracias a, a lo que nosotros hacemos incluso eso lo de ir a tomar un café con alguien estamos dando felicidad a esa persona imaginaos si no no lo hacemos quiero decir muchas veces no eso no lo valoramos y, y insisto que deberíamos hacerlo de manera de manera eso Que, pues, ¿qué piensas, Elena? Yo estoy encantada porque una de las cosas que... Bueno, estoy encantada todo el tiempo, es que no... Estoy en éxtasis. Pero me ha gustado una de las muchas cosas que ha dicho y es lo de escuchar. Porque es verdad que una de las cosas que a veces se nos olvida es que la gente necesita que la escuchen Y no siempre tiene un interlocutor que le preste atención. Mucha gente mayor, pero no solo gente mayor. Desde luego también hay gente joven o gente de mediana edad sola. Pero es verdad que mucha gente mayor simplemente necesita que sí. alguien le escuche, que, que ponga un poco de interés y respeto. Eh, eso es algo que a mí me encanta hacer, aunque hable me gusta hablar tanto, me encanta escuchar a la gente mayor, porque veo que te habla con, exacto, con, con, con ganas, ¿no? Y, y a veces, además, no solamente es que te hablen, sino que te aportan un montón de, de cosas que, que nos estamos perdiendo. Experiencias. Experiencias, exacto. Experiencias que nos perdemos cuando no escuchamos a la gente mayor. Uh -huh. Eh, y eso eso me ha gustado, me ha encantado lo de escuchar, porque además eh, tengo algunas anécdotas de gente exacto que gente sentarse gente en un banco uh -huh. a tu lado, en un parque, y ponerse a hablar, y quedarse incluso asombrado de que le escuches, porque uh -huh. es, están acostumbrados a que nadie, a que se les ignore. Uh -huh. Entonces, esa parte me ha gustado muchísimo. Edu, ¿quería comentar una cocina? Es curioso el tema de lo de la... La capacidad para escuchar a los demás eh, Bueno Yo cuando era más joven eh, Cuando estábamos en una conversación Me encantaba pues, contar mis historias Que los demás me escucharan Y poco a poco me fui dando cuenta de Que a veces era muchísimo mejor Quedarse escuchando Porque si no, no aprendes nada eh, Realmente cuando tú dejas Que los demás hablen y tú te quedas a la escucha Te das cuenta de que hay un montón De cosas que no sabes Y que son muy útiles Uh -huh. eh, no solo eso aparte de eso la otra persona que normalmente estaría cohibida que estaría pensándole no tengo demasiado que aportar a la conversación además notas que se suelta y es mucho más feliz y eso también repercute en que tú eres feliz junto con ella Además es el, el hecho de que sí hablábamos hablábamos de eso de personas mayores, pero también muchas veces nos han, hemos hablado de, del hecho de escuchar a los niños, a los jóvenes que es también sabes que sabrás, ¿no? Sí sí. Lo <ríe> y, típico, y, sí. Y, y, y los que los, los que hemos dado clase nos han dado unas lecciones. Yo cuando, cada vez que entro en clase siempre digo eso de la que va a aprender más soy yo, porque hay muchas cosas que además empiezas a pensar estas cosas son así y luego ellos te demuestran, pero además empíricamente que no son así. Con lo cual es un aprendizaje fantástico y, y, y de ahí la gran importancia de, de la pluralidad en el sentido de eh, incluso que dos personas no estén de acuerdo Es, es es es muy rico porque estar incluso con personas que se van a estar siempre siempre de acuerdo contigo te estás perdiendo un, un, una gran variedad de conocimiento que ve claro que claro es cierto mm. y y en las conversaciones el respeto a las ideas de los demás mm. porque mm, lo primero uno no siempre tenemos la razón siempre la queremos tener pero no siempre la tenemos Y además, una cosa tiene distintos aspectos. ¿eh? Lo que para mí es válido, para otro no lo es. Y yo tengo que respetar que para esa persona, esa persona piense distinto de lo que pienso yo. Es importantísimo. Acepta a los demás. Eso no quiere decir que yo tengo que pensar como el otro. No, yo... Tengo mis convencimientos, yo ahora que soy vieja, ya ¿quién te cambia? Ya, no cambias, no, no, no puedes cambiar, es muy difícil que cambies alguna cosa, algo cambias alguna cosa, pero poco ya. Pero lo que sí es algo que me gusta es escuchar a otra persona que piensa distinto, a lo mejor discutimos, no, no, porque yo pongo mis razones, ella pone las suyas, pero no ah, es que esa es una anticuada, o esta, esta no sabe de qué va la vida todavía, no sé qué, eh, no. Eh, o no hablemos ya, si hablamos de política y de religión, Uf. pues eso es terrible, ¿no?, eso es la guerra. Bueno, pues no, un político puede pensar de una manera y otra otro otra. Claro, yo puedo estar de acuerdo con la manera de él pensar eso o como yo pienso, eh, O no estar. ¿eh? Yo puedo ser de derechas, puedo ser de izquierdas, o puedo ser de ningún sitio, del centro o de ninguna parte. ¿eh? Pero, eh, yo digo muchas veces: quiero ser del lado de la justicia. ¿eh? Es lo que quiero ser. Pero cada uno encamina esa justicia según él ve el, el, la vía que, que puede coger. En religión pasa igual. ¿eh? Hay muchas eh, antipatías, muchos, por cosas religiosas. Digo, ahora he visto que queramos ser religiosos y que por ser religiosa yo odio a aquel que no piensa como yo. Bueno. Eso no puede ser. Bueno. No puede ser de ninguna manera. Va contra todo. ¿Eh? Entonces, eh, hablar y respetarnos. Respetar al otro que piensa y que es distinto de nosotros. Esto es muy difícil. ¿eh? Uh -huh. Yo Digo, me enseñaba una amiga, eh, María Rosa, que es una persona extraordinaria, eh, y me enseñaba, me decía ella, que en este mundo venimos a aprender. O sea, es un aprendizaje. La vida es un aprendizaje. Eh, y dice, ella cree en la reencarnación. Yo no creo. O sea, que cada uno somos de una manera distinta. Yo no, ni creo ni dejo de creer me, en la reencarnación, por ejemplo. Pues si se me tengo que reencarnar, pues me reencarnaré Y si no me tengo que reencarnar, pues encantada Que ya viví un montón de años eh, en, así Pero ella decía, aquí venimos para aprender Si no has llegado a la perfección eh, O sea, estamos llenos de defectos Cuanto más viejo eres, paz que más tienes eh, Pero, dice, tendrás que vivir otra vida Hasta que, con, que consigas esa perfección Bueno, pues aquí estamos para crecer. ¿eh? O sea, la vida es un aprendizaje. Y lo mismo que a un niño le resulta muy duro aprender a veces, ¿eh? a los mayores también nos resulta durísimo aprender. Y nos pasamos la vida aprendiendo o debiendo aprender. ¿eh? Eso es importante. El respeto al nivel de aprendizaje del otro, ¿eh? porque cada uno tenemos un nivel. Uno ha conseguido más, otro ha conseguido menos, y como todo en la vida, uno alcanza más y otro alcanza menos. Bueno, pues ese, ese respeto mutuo es también lo que siembra paz. ¿eh? Si yo respeto al otro, ¿eh? estaré manteniendo la paz entre el otro y yo. que es distinto de discutir sí. que discutimos claro, claro. Eh, que a veces tú dices una cosa y yo digo pues no, yo no estoy de acuerdo chica, sí, yo mira claro. tú eh, eh, pero yo no odio porque pienses distinto ni quiero a toda costa meter mis ideas como sea mm. no yo lo único que quiero y digo siempre haz bien a los demás que esa es el, la vida Eh, intenta hacer todo el bien que puedas y acepta los defectos tuyos lo primero que son los más difíciles y los de los otros uh -huh. y entonces habrá paz voy voy a aprovechar uno a comentar una cosa que a lo mejor no dijimos cuando eh, presentamos el proyecto y es que se celebra en la parroquia pero los niños y los y, y los profesores son de distintas confesiones y ahí conviven todos quiero decir que realmente es es, es lo, lo que lo que está comentando Aida se, sí. se eso y antes de nada pues lo voy a aprovechar porque es que Ana me está mirando como diciendo quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta entonces no, lo, lo comentamos lo que lo que estaba no diciendo. era exactamente una pregunta era eh... Una afirmación, escuchando a Aida, que queda demostrado que las personas mayores tienen mucho que aportar. Que la edad no inhabilita a las personas para aprender algo nuevo cada día, ni para seguir eh, desarrollándose como personas. Y yo buscando información en internet me encontré con tres ejemplos que, que, como yo estoy en el mundo bloguero este, me gustaron mucho y quería contaroslos así muy rápido, muy rapidí. Y son eh, tres jubilados que son jubilados blogueros. Eh, después de jubilarse eh, Cuando ya hicieron todo aquello que querían hacer Cuando se jubilasen y tuviesen tiempo y demás Y se cansaron de leer y de hacer aeromodelismo Y de no sé cuántas cosas que, que, que querían hacer antes de cuando se jubilasen Pues entonces empezaron a aburrirse y decidieron pues hacer un blog Y entonces hay un jubilado estupendo que se llama Ángel de Castro Que empezó en 2007 con su blog ...hay otro que se llama Emilio Gil de la Hoz... ...que es otro bloguero jubilado también... ...se jubiló a los 60 años... ...y se dedicó a, a leer y a escribir y demás... ...y su hijo le hizo un blog... ...porque tenía uno... ...y resulta que tiene 1500 visitas diarias... ...y bueno, es eh, la pera... ...y hay otra señora que se llama Isabel... ...Isabel Grandal Chela... ...que es una gallega jubilada también... ...que eh, escribe sobre su tierra natal... Eh, ...hace muchos años en Galicia... ...entonces... Eh, Yo quiero deciros que nunca es tarde para descubrir el talento, nunca es tarde para aprender cosas nuevas, para aportar cosas nuevas y para trabajar para uno y para los demás. Y con eso aprovechamos para cerrar. Porque ya nos queda nada, cinco minutinos y ya sabemos que cuando nos despedimos es como eterno. Entonces, y lo sabemos y lo sufrimos y como sé cómo se sufre en la, en la mesa de control, entonces vamos a ser así como un poco rápidos, ¿no? Eh, primero, Jano, ¿nos querías comentar algo? Yo voy a ser muy rápido. Simplemente, la guinda de esta noche para mí es dedicada a Ida y, y es muy sencilla. Atención, interés, deseo y acción. Wow, es breve, es breve, conciso, pero va al grano. Aquí nuestro chico, ¿Sí? Elena. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué digo yo? como Ya, esto, ¿viste? Es que por eso, <risa> por eso te me ha, hundido, me ha hundido, me ha hundido. Yo simplemente puedo decir eh, admiración, porque es verdaderamente admirable. Sobre todo, fíjate, ya no solo lo que hace, sino el entusiasmo que pone contando lo que hace. Me parece enriquecedor escucharla. Uh -huh. Y, y además es que me da, un, no sé, es que me ha dado como un subidón, es como el, la, el entusiasmo, las ganas, la, la, la vida que emana de ella. Me parece. Me parece Madre mía, me, me estáis poniendo aquí que no me conocéis, María. no me habéis visto, yo hablo mucho. No, María, muy bien, muy ¿algo bien. que comentar así rápido? Yo, desde aquí, agradecer a Aida que viniese, nos aportase tanto. Y yo, en lo que a mí me toca, dar sencillamente las gracias por, por, por todo, todo el mundo en que nos ayuda cada uno de nosotros a ser lo que somos. Uh -huh. Edu, ahí rápido, rápido. Bueno, yo. Perdón. Yo, redescubriendo un poco a mi madre. Y encantado de ver que suscita tanta atención y tanta. Bueno. Mm. y tantas buenas opiniones uh -huh. bueno yo, perdona, sí. que quiero decir una cosa solo que me diste tú la idea que no lo había dicho mm. que no vayan a creer los que quieran venir a dar clase, mm. que como esto es en una parroquia, tienen que ser católicos y apostólicos y, apostólicos y, romanos, ¿sí? y romanos no señor aquí hay profesores ateos eh, y a mí me da igual ¿eh? A mí hace el bien. ¿eh? Lo demás es la ayuda para hacerlo si quieres, ¿eh? pero no tiene por qué ser una persona, un cristiano, el que venga a dar las claro, clases. Claro, no es una cuestión ¿eh? religiosa. Y no? a los no, no niños no se, les da, no se les pregunta ni por su filiación religiosa ni política, ni a ellos ni a los padres. Y si un niño eh, da religión en el colegio, y trae un deber de religión, le ayudamos. ¿eh? Me, me lo suelen mandar a mí para que, para que le ayude, ¿no? Pero que son muy pocas veces. Pero de ninguna manera se les inculca a los niños, se les habla para nada de, de religión. Si los padres vienen, Y a lo mejor me dicen, oiga, mire, es que mi niño, yo quería que hiciera la primera comunión porque tal o que se confirmara o lo que fuese. Entonces yo le digo, mire, baje abajo a la portería y pregunte por el párroco. ¿eh? Y ya eso lo trata usted con el párroco. Hay grupos de confirmación, de preparación, de comunión, lo que sea, pero a estos niños esto no... Vamos, no es eh, para hacer adeptos, claro. ¿eh? uh -huh. en absoluto. Aquí se trata de ayudar a estos niños, a hacerlos personas, a capacitarlos para la vida ¿eh? y nada más. ¿eh? Si hay alguien que quiera participar, que será, vamos... Pues recibido con, con todas las ganas con, Y con nada nombre. más Que todo esto que están diciendo de mí Que no que <risa> Es que no se me ve más que la palabra que, que necesitamos Profesores de alemán Profesores de inglés Alguien que le ayude en la gestión a Aida ¿Qué más necesitamos? Aida, pide, pide eh, Pido por esta boca pues <risa> no, de, Vamos, de alemán de lengua y francés también. poco De lengua de, de letras De lo que es letras Muy bien, y con este llamamiento yo ya me toca ese desagradable momento que es despedir el programa, daros las gracias a, a todos y, y gracias a Aida porque yo no sé si es consciente de las muchas cosas que yo he aprendido cada vez, cada vez que, que estoy con ella y los momentos que yo comparto y, y para mí es una persona muy importante y entonces tener la oportunidad de estar aquí sentada y decírselo además delante de su hijo me, me, me llena de mucha emoción y gracias a ella he tenido muchos momentos de felicidad muchas gracias Aida, muchas gracias a bueno, todos gracias y a vosotros que el talento favor, nos, aco <ríe> nos que, acompañe que os equivocáis un poco que no es tanto que es que que no lo hago yo que lo están haciendo otros, que yo solo lo he contado para animar es eso que